de algo que había sido muy bueno en gimnasia de Comodoro ¿no? el equipo que ganó el Super 4 el equipo que peleó con competencias continentales y ayer entregó su mejor, su mejor versión este gimnasia donde durante dos cuartos y medio estuvo en juego y después ya San Lorenzo sacó a partir de la mitad del tercer cuarto y el último cuarto sacó una ventaja realmente muy pero muy buena gran trabajo de Shaquille Johnson 23 puntos y dos asistencias buen partido para Diego Romero Eh, Diego Romero es un buen jugador, entiende mucho el juego, es un tipo jugador eh, en equipo. Claro, claro. Este, y la verdad que si eh, Diego eh, le hubiese puesto un poquito más de él, ¿no? Porque eh, tiene buen físico, buenos movimientos. Está bien, siempre anda con algún problemita de rodilla, pero lo lleva bastante bien. Buena mano, inteligente, pasa bien la pelota, bicho, muy bicho para jugar. Este, y ayer terminó con un buen partido 17 y 4 rebotes y 10 puntos para De Los Santos eh, con 7 asistencias, la verdad sinceramente eh, me, me, nos hubiese gustado quedarnos un cuarto juego, porque era como era como la frutilla del postre para Comodoro no este, se, se cruzó contra otro contra el mejor equipo de la temporada, después saldrá campeón, no saldrá campeón, San Lorenzo no sé, eso va a ser una serie durísima final de conferencia y después final de liga nacional en caso de que la que la alcance después los resultados dirán pero evidentemente estamos ante el mejor equipo de campeonato este, entra uno, sale el otro es lo mismo, no se resiente la estructura hasta en un momento determinado eh, con el ingreso de Selim Zafar desde el banco los suplentes habían superado ampliamente el goleo de los titulares eh, fíjate, 23 puntos para el Zafar 10 para Calfani, son 33 puntos 5 para Sandes, son 38 puntos. 38 de 93 para los sustitutos. Y los y, y, y, y jugaron tiempo grosso tres suplentes: Safar, Calfani y Sandes. Entre tres jugadores hicieron 33 de los 93. Con lo cual, que no se resiente la estructura, muy por el contrario. Eh, ayer fue mucho más positivo en ataque el ingreso de Safar y de Calfani o de Matías Sandes que algunos titulares. Entonces. Eh, eh, ayer Comodoro pierde eh, frente al mejor equipo del campeonato. Repito, después habrá que ver si sale campeón o no. Falta mucho para jugar. pero Y eso igual se lo que... podemos preguntar a Julio Lama, Fabi, que ya está conectado. Ah, no sabía. Bueno, Julio, buen día. ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, eh, primero, feliz cumpleaños Muchas gracias. 50 y primero, ¿verdad? ¿Qué? 53. 53, el barco. El barco. Justo el barco. ...a las doce de la noche en el mar argentino... ...contra gimnasia de Comodoro... ...sí, sí, lo, lo, lo empecé en una cancha de básquet ...la verdad que... este ...todo un... Este, ...un... Eh, ...ejemplo de mi vida, ¿no?... ...todo un... Este, ...un mensaje, ¿no?... ...para mí... ...exacto, y, y, y decía sobre el final del juego... ...una noche especial ayer, porque... Eh, ...Sanaricio hizo y un gran segundo tiempo... Eh, Ignacio vio su mejor versión en la serie, casi en dos cuartos y medio, con mucho corazón, con mucho coraje, con buen, con buen básquetbol. Y digo fue una noche como media mágica porque la gente de Comodoro vivió el partido como el final de un ciclo, ¿no? Como que era la última parte que le quedaba de un ciclo exitoso y de muy buen básquetbol. Y fue muy emotivo tu, tu abrazo final y tu saludo con Gonzalo García. ¿Lo viviste así también? eh Estaba esa sensación en el ambiente, no, no lo sé, es que no sé lo que pasa en otro equipo y a veces las cosas después pueden ir para un lado o para otro, pero estaba esa sensación. Y como duro los dos años que yo dirigí San Lorenzo, jugamos 15 veces con el partido de ayer y todo el año pasado ellos fueron mejores que nosotros y un equipo al que queríamos alcanzar y que, digamos, teniéndolo ahí en la mira, no. no Este, no, pudimos mejorar para poder eh, alcanzarlos a ellos y este año eh, San Lorenzo siguió construyendo y eh, este, estábamos en una posición de mayor fortaleza nosotros que ellos el abrazo es a un amigo, Gonzalo es mi amigo nosotros somos del mismo club y este, el primero fuimos jugadores de eh, toda la división inferior y yo un par de años adelanta, adelante que él y este, después hemos compartido él eh, me siguió a mí con el tema de entrenar en las divisiones inferiores y después hemos compartido en la selección nacional así que este, es mi amigo, lo quiero y lo admiro y lo respeto como entrenador entonces tenía que ver con este, más que nada con eso no eh, y, y bueno Comodoro fue un equipo que jugó siempre bien que siempre nos presentó dificultades y era el último partido este, que yo iba a jugar con ellos, con San Lorenzo también, así que eh, eso fue un poco eh, lo que pasó ahí. Acá le habíamos ganado bien como nunca en, en estos dos años en casa y en el partido en la cancha de ellos, eh, la situación cambió, ellos jugaron mucho mejor que nosotros en el primer tiempo, en el tercer cuarto estuvimos palo y palo y lo cerramos mejor. Eh, porque mmm, tenemos un equipo más largo que el de ellos, ¿no? Claro, la situación fue esa, ¿no? Que el San Lorenzo ayer jugó un, un gran segundo tiempo, en ¿no? una cancha donde es difícil, este, donde, como de hace muy, muy fuerte de local. ¿Cuáles fueron las claves de, del crecimiento del San Lorenzo de, del primer tiempo? De, mejor dicho, las claves del crecimiento del segundo tiempo con respecto al primero. ¿Dónde ajustaron o qué la cosas mejoraron? La defensa, porque... Lo dejamos en 30 puntos en el segundo tiempo y habíamos recibido 52 en el primero. Claro. Eh, en el primer tiempo habíamos estado en ataque más o menos bien y en el segundo estuvimos bien, pero la defensa hubo un cambio grande, eh, una mejora en la este, energía, concentración, en el bloque defensivo la habíamos tenido muy abierta en el primer tiempo este, y. Eh, y en el segundo tiempo la cerramos y después recuperábamos los tiros pero el bloque defensivo se armó mucho mejor eh, y, y, y pudimos este defender el juego interior mejor que en el primer tiempo a Shaquille Johnson también a pesar de que él jugó bien y, y bueno a Rivero en toda la serie no Mata hizo un gran trabajo sobre él. Ah, Mate hizo un gran trabajo sobre él, no te había entendido. Estaba tercero, sobre, sobre perfecto, Rivera, ¿no? Eh, claro, claro, sobre Pitu Rivero, sobre Pitu Rivero. Eh, exacto, he tenido un, un, un buen primer tiempo en cuanto a, a, a, al, al, al goleo del equipo de, de gimnasia. Eh, Julio, ¿en qué momento están de la competencia? Porque, a ver, hay vaivenes, ¿no? Y, y mucho tiene que ver, y no son excusas, mucho tiene que ver el, el, el nivel físico de los jugadores, las lesiones, el crecimiento del equipo... ¿En qué momento llegan a esta final de conferencia? Llegamos bien. Llegamos bien. De, eh, primero, con todos los jugadores. Y a, par, a partir de eso, como segundo punto, volvimos a tener nuestro buen nivel de juego colectivo. Que habíamos tenido diciembre, enero y febrero, y primero las lesiones nos debilitaron y se nos cayó nuestro juego de conjunto y después volvieron los jugadores y no no. Nos llevó cuatro o cinco semanas a recuperarlo. En el periodo de descanso nos permitió recuperar jugadores, descargar otros y entrenar. Y, y estamos bien ahora para la para final de conferencia. Llegamos en buena forma. Santi si bien julio nunca se puede elegir rivales no es lo mismo jugar con ferro que le ganó tres de las cuatro veces que se enfrentaron ni con quilme al quien vencieron en cuatro oportunidades cuál crees que le caería mejor el rival a San Lorenzo la verdad que no no, no elijo rival no el, el que el que gane es el que nos toca y nos enfocamos en estudiarlos ahora en estos dos partidos y, y prepararnos para el que nos toque porque La realidad es que los tres mejores equipos de la zona sur eh, en la temporada regular en 56 veces eh, fue San Lorenzo y un eh, pequeño escalón por debajo Ferro y Weber. Pero Quilme eliminó a Weber y Quilme lo está compitiendo con Ferro. Entonces, el playo se juega ahora, en junio, no se juega antes. Y ahora Quilme está arriba, de, es, es un, la sorpresa de los playoffs, ¿no? y está arriba de una ola en la que tiene la confianza por la nube Entonces, este, están todos los jugadores en el lugar que soñaron estar, algunos por tibito, otro por revancha, otro por... Este, en, en, en el tramo final de su carrera, y este y, y como que... Es, Eh, están más felices que nunca están 20 puntos atrás están de contra tranquilos siguen corriendo entonces la verdad eh, eh, no tenemos que preparar para jugar con el que nos toque todo. No. Ferro no ganó tres veces y eso se lo reconocemos bueno los partidos van a ser ahora en junio ¿no? eh, eso es una referencia pero eh, no no Eh, va a ser decisivo lo decisivo va a ser lo que pase de acá en adelante Está claro que lograron el primer objetivo tal vez puesto en esta Liga Nacional que era acceder a la, a la final de conferencia son el número uno de la general ¿crees que San Lorenzo es el equipo a vencer? también por el hecho del plantel largo y de cómo juega Bueno, se, se está hemos ocupado ese lugar todo el año no de ser eh, entre los candidatos que hay un poco el, el candidato entiendo que el que el ser campeón de la liga y el super 4 aumenta esa situación y, y bueno, nuestro objetivo es tratar de pelear el título otra vez. Eh, sabemos que hay otros que también eh, tienen ese plan y los respetamos, pero sí, eh, es nuestro objetivo. Eh, <coughs> nada te hace más feliz que poder eh, a un equipo que podría ganar el campeonato y nosotros vamos a buscar esa felicidad si podemos y eh, también sabemos que, eh, que, que hemos hecho cosas buenas eh, y que eh, tenemos el, el, el buen ambiente y la este, eh, y el estado de ánimo para intentar lograrlo después hay que jugar, esto se define todo en 10-11 días, eh, ya los equipos que queden ahora solo van a quedar buenos, no va a quedar ningún equipo que no sea bueno y para ganarle hay que jugar muy bien. La última de mi parte, lo ocurrido con el equipo de San Martín de Corrientes en la banda, ¿crees que es un retroceso para nuestra competencia? Eh, es un episodio, digamos, es una obviedad decir que es un episodio negativo, que perjudica la imagen de la competencia y que es para eh, que prestarle atención porque tiene que ver con la seguridad, cuando se basta una línea de ese tipo, la siguiente vez puede pasar otra cosa peor, entonces bueno, es un llamado de atención eh, para este, prestarle atención en el futuro y, y sí, es algo que, primero que no es del mundo del básquet, ¿no? porque el mundo del básquet es un El que es un deporte de familia y de otro tipo de situaciones, pero también tiene que ver con las, este, eh, los problemas sociales que tenemos como país. Esa, esa es la realidad también, ¿no? Eh, este, eh, yo tengo eh, repudio total por cualquier acto de violencia. Este, si realmente un arma de fuego es grave... Eh, gravísimo a los, a los protagonistas del juego y este las autoridades tienen que eh, tomarlo con la seriedad del caso acá no corren los discursos ni lo que se dice lo que importa es lo que se hace ¿no? Julio felicitaciones por una nueva final en este caso final de conferencia 93-82, 24 para BEC, 23 para Safar 19 y 7 para El Bueno de Mata, ocho rebotes, 4 asistencias para Calfani, siempre con gran energía viniendo desde atrás y provocando acciones positivas. Una final más, esperando rival por Ferro, por Quilmes. Eh, nada, pasarlo bien el día de tu cumpleaños. Eh, arrancaste en una cancha de básquet, arrancaste con una victoria eh, y ahora pasarlo con tu familia y, y lo vas a terminar el todo bien. Un abrazo enorme. ¿eh? Muchas gracias, chicos. Un abrazo hasta luego bueno la palabra de, de Julio Lavallero hoy el programa tenemos tres horas para hacer el programa de básquet el básquet tiene tantos temas tiene...